Bueno, pues seguimos, continuamos adelante en esta mañana y vamos a saludar ya al presidente de la Asociación de Familias Numerosas de nuestro municipio, Afanus, él es Manuel González tenemos encima de la mesa de trabajo varios asuntos que tocar con él vamos a hacer un sumario y luego lo vamos a ir desglosando paulatinamente eh, vamos a hablar sobre los nuevos cursos para preparar oposiciones, en este caso de auxiliar administrativo que pone en funcionamiento, que próximamente va a poner en funcionamiento el colectivo de familias numerosas de Sonseca, también sobre la implantación de un nuevo servicio, además Wow. Interesante servicio de logopedia. No solamente para los chicos, sino absolutamente para todas las personas que requieran de este tipo de servicio. Y luego, por otro lado, queremos hacer también un llamamiento desde la Asociación de Familias Numerosas en relación con la búsqueda de monitores para posteriores cursos para preparar oposiciones bien de ordenanza, bien de limpieza. Para hablar sobre todo ello, insisto, repito, tenemos ya aquí al presidente de la Asociación de Familias Numerosas, Manolo González. Manuel, muy buenas. Hola, hola. Bueno. Buenos días, David. Bien Buenos hallado, día, queridos oyentes. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal por la asociación de familias numerosas? Por cierto, tenemos que decir que la sede de este colectivo ya no está aquí en la casa de la cultura, sino que tenemos sede recientemente inaugurada, ¿verdad? Uh -huh, efectivamente. Eh, estamos ahora en la casa eh, de las asociaciones. En la hay casa que decir. de las asociaciones. Efectivamente, uh -huh. David. Y muy bien, muy gratamente, porque la verdad que allí tenemos una, una sala. Muy bien acondicionada. Vamos, la vamos acondicionando poquito a poco, pero la verdad que está muy, se han quedado unas salas muy, muy apropiadas uh -huh. para las asociaciones trabajáis con mucha mayor comodidad y sobre todo, bueno, pues no tenéis que compartir la sala con ningún otro colectivo. Bueno, imagino que sí, que el tema de compartir o, o no, eh, ¿eso cómo se hace? Compartir la misma sala con, o la misma oficina con otros colectivos, tenéis una sala exclusiva para vosotros. Yo sé que cuando estabais aquí en la Casa de la Cultura, la oficina donde estabais sí que la compartíais con otras asociaciones. ¿Eso pasa lo mismo en vuestro caso, en la Casa de las Asociaciones? En nuestro caso, no. Y creo que, que en ningún caso hasta ahora. Eh, la verdad que está viendo para todas las asociaciones que nos estamos instalando allí, en principio eh, no está haciendo falta compartir esto no quita que si algún día hace falta pues bueno, pues, no hay problema ojalá, ¿verdad? No hay ningún problema por supuesto uh -huh. bueno ¿lleváis desde cuándo? ¿desde hace dos tres semanas? ¿no más? Un mes aproximadamente David, Ajá. sí, un mes ya llevamos allí, y poquito a poco vamos acondicionándola y la verdad que bueno es más cómodo, por supuesto ya tenemos allí nuestras cositas y, y todo, nuestra información y ...y más, más tranquilitos. Claro. Los horarios son exactamente los mismos, ¿no? Es decir, acudís y atendéis a todo el mundo a la misma hora que antes... ...lo único que cambia es el emplazamiento. Que en vez de hacerlo aquí en la Casa de la Cultura se hace... ...en las antiguas escuelas de Loteruelo, en la Casa de las Asociaciones, ¿verdad? Efectivamente. ¿El horario permanece igual? El horario sigue siendo igual. Los martes, todos los martes en principio... Eh, de, de las 8 de la tarde, a partir de las 8 de la tarde, pues bueno, hasta las 9, 9 y media, depende de la gente que, que tenga que atender. Y bueno, en principio lo estoy haciendo así, ahora si no en este tiempo de verano, que ya no me libero de algunas otras cositas, uh -huh. pues quiero eh, ir otro día más, porque la verdad que, que, lo, que se, me van demandando más tiempo, ¿no? Ya la asociación cada vez va. Va requiriendo más, más tiempo. Y entonces, a ver si ahora tengo un poquito más de tiempo, en este, ahora en verano, que ya acabo con el tema del fútbol, de los entrenamientos, y quiero acercar, abrir un, un día más a la semana. Muy bien, vamos a hablar sobre estos cursos de oposiciones para auxiliar administrativo No es ni mucho menos la primera vez que se convocan unos cursos de estas características Y bueno, el objetivo es ayudar a todas aquellas personas que quieran estudiar estas oposiciones a que, a que lo puedan hacer con un monitor, con una persona que recientemente además ha conseguido una plaza dentro de este mismo sector Y me parece una muy buena iniciativa, además dirigido a toda la población No hace falta que seamos familias numerosas, ¿verdad? No, no, en este caso no La verdad que estos cursos los estamos lanzando a todos los ciudadanos de Sonseca y, y hasta ahora, pues, oye, si, si estamos siguiendo con esta iniciativa es porque la gente está respondiendo, ¿no? Y eh, esperamos que con este nuevo curso también tengamos lo suficiente para poder llevarla a cabo. Uh -huh. eh, el grupo mínimo, pues, oye, con el, los mínimos que podemos hacer son con 10 podemos lanzar el, el curso. A ver, sería el mínimo de, de plazas que podíamos empezar. De ahí, eh, a todo lo que podamos abarcar. ¿sabes? O sea que a partir de 10... Lanzamos el curso y empezamos ya, en cuanto lo tengamos. Muy bien. Hay que hablar del plazo de inscripción y sobre todo de las vías a la hora de matricularnos o de inscribirnos en estos cursos para preparar oposiciones para la plaza de auxiliar administrativo. Eh, primero, el plazo se abre durante la jornada del próximo lunes. Uh -huh. ¿Y cuándo termina? Pues acaba a finales de mayo, el 31 creo que... este, sí. Del 16 al 31 de mayo. Muy bien. Y hay un par de teléfonos para información y sobre todo también para hacer la inscripción. ¿Los podemos dar? Sí, sí, perfectamente, David. Los teléfonos son el 629-544-128, ese es uno de los teléfonos, uh -huh. 629-544-128 y el 6677-64-274. Repito este segundo, 6677-64-274. Eh, normalmente se apunta Muchísima gente ¿no? a este tipo de cursos Recuerdo el último que se ha hecho ha sido De Celador, tuvimos un nutrido Grupo que también salió adelante Y esta es una de las consecuencias de la crisis Económica, ¿verdad? No hay trabajo En determinados sectores Y la gente se lanza a estudiar y sobre todo Lo que quiere o lo que pretende conseguir Es un trabajo estable, un trabajo fijo Como es, a pesar de que ahora, bueno Con el tema este de la reducción del 5% Del salario de los funcionarios eh, Va a ser quizá un poco menos atractivo, pero no deja de ser algo atractivo, ¿no? Este tipo de trabajos, este tipo de puestos fijos. Uh -huh, efectivamente, es una. Yo, bueno, el que tenga y pueda, es un servicio que ponemos ahí a, a nuestros ciudadanos, oye, pues la verdad que está eh, al alcance de cualquiera y, y todo el que tenga esa inquietud de prepararse una oposición, eh, pues mira, puede aprovechar el servicio este que lo ofrecemos aquí en nuestro mismo pueblo, sin tener que desplazarnos y a unos precios realmente pues simbólicos. Uh -huh. El precio es de 35 euros al mes uh -huh. y luego tenemos un precio especial para socios del colectivo, para socios de Afanus y parados, ojo, uh -huh. los parados sean o no sean socios, ¿verdad? Efectivamente. De 30 euros es para uh -huh. este último colectivo, parados uh -huh. y socios de Afanus. ¿Algo más sobre estos cursos? Pues nada más, lo único que bueno que, que se apunten lo antes posible para que eh, empecemos a organizarlo próximamente. No paráis en eh, la Asociación de Familias Numerosas de Sonseca porque no solamente se organizan ese tipo de cursos, sino que se van poniendo nuevos servicios de cara a la ciudadanía, no solamente para las familias numerosas, sino absolutamente para todo el mundo. ¿Vais a poner aquí en nuestro municipio un nuevo servicio de logopedia? Uh -huh, ¿Cómo ha surgido esta idea? Cuéntanos, Manolo. Pues la verdad que bueno, como yo, esto fue por una chica, eh, Marta. Que a través de, de GEMA, que estaba dando el curso para el último curso que se estaba dando para celadores, pues se lo comentó, ¿no? Y GEMA, pues es, es familia numerosa, y fue la que me lo transmitió, que había una chica que la había consultado el tema este, y era Marta. Y a través de, de GEMA, pues bueno, se puso en contacto conmigo, y la verdad que me parecía atractivo, y me parecía <coughs> muy interesante, ¿no? El servicio, aparte que dentro de las familias numerosas, eh, como bien saben, eh, están consideradas familias numerosas eh, con dos miembros y minusvalía uh -huh. dentro de. Entonces, oye, pues la verdad que me llamó la atención y, y me resultó interesante por este motivo, porque a, le podíamos dar un servicio también a, a nuestras familias, ¿no? a, claro. los, a nuestros socios directos. Pero bueno, esto va a ir como, como hemos lanzado a, a toda la población, a cualquier ciudadano de seca que tenga algún problema y quiera eh, tener este servicio, lo vamos a intentar ponerle lo más cercano posible. Mm -hmm. eh, recordamos, la Logopedia trabaja con personas que, de alguna u otra manera, tienen ciertos problemas en el lenguaje, en el habla, en la mm -hmm. voz, problemas como la dislexia, como la tartamudez, mm -hmm. etc. etc ¿verdad? Sí, sí, sí. Autismo, sordera, Alzheimer, o sea, que es que eh, coge, abarca un, un montón de, de, de, de problemas, ¿no? Y que no es solo eh, el, la logopedia eh, enfocarla a lo que es al habla eh, y a los niños, que va dirigido a cualquier edad, ¿no? Porque puede ser alguien que haya que haya ten, tenido un problema de Alzheimer eh, o un síndrome de Down, Parkinson, o sea que incluso cáncer de laringe, yeah. eh, o sea que es, abarca a muchos problemas. Bien, eh, tenemos que ofrecer varios datos Lo primero, explícanos un poco cómo se va a impartir ¿Se va a dar exactamente dónde? ¿En la sede de Afanus? ¿Vais a utilizar también las aulas del Colegio Público San Juan Evangelista? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, este, este tema es un poquito más delicado que el otro ¿no? Esto hay que estudiar eh, primero Estudiar bien los casos eh, que haya Y entonces eso, Marta, pues sería eh, la, que, la que haríamos cuando tuviéramos ya las inscripciones, saber con qué casos contamos, se haría, se puede hacer incluso a domicilio. O sea, que no tiene por qué ser en un lo se puede llevar a domicilio directamente, dependiendo de los casos. Por eso digo que Eh, viendo las inscripciones, eh, Marta estudiaría los casos y entonces ya pues se decidiría de qué forma lo haríamos. Uh -huh. En todo caso, por lo que estás comentando, estamos hablando de un servicio que tiene cierta personalización, es ciertamente personalizado. Sí, sí, sí, totalmente. Totalmente porque, hombre, a lo mejor puede dar la casualidad que, que haya dos tipos de, de patologías iguales, ¿no? Pero según Marta me ha comentado... Es difícil, va a ser más personalizado que, que el servicio que, que hacerlo en colectivo. ¿Qué precio va a tener? ¿Va a ser como los cursos de oposiciones para auxiliar administrativo? Eh, se va a hacer lo máximo, lo, lo más que se pueda. Todo depende, ya digo, de, lo, de los que haya, el servicio que haya y las inscripciones que tengamos, porque todo va a ir relacionado, ¿sabes? Luego ya adaptaríamos los precios a los casos, como son casos tan tienen que ir muy estudiados todos ¿no? pues dar un precio pues tampoco es eh, lo veo muy, muy conveniente hasta que no estudiemos bien los casos y sepamos los casos que, de que se ¿Sí? tratan porque habrá casos oye que necesiten mucho más eso ya eh, hablamos un día con Marta y la parte técnica nos la explica mejor ella Perfecto, parece, David? sin problema ¿Eh? Recordamos los mismos datos Y las mismas condiciones a la hora de inscribirnos Es decir, del 16 al 31 de mayo En el horario de 20 a 22 horas De 8 uh -huh. a 10 de la noche En ese número telefónico En esos dos números telefónicos Que anteriormente hemos, hemos comentado 629-544-128 Y 699-353-977 Este último teléfono cambia ¿eh? Este último teléfono que hemos ofrecido Es el De, el de la persona que lo va a impedir, que lo va a impartir, ¿eh? en este caso Marta Dorado Logopeda. Así que, bueno, recordamos, 629-544-128 y 699-353-977. ¿Sobre este nuevo servicio, algo más? Porque tenemos que hacer un llamamiento también importante porque estamos buscando monitores para otros cursos que tenemos entre manos. ¿Sobre la Logopedia, algo más, Manolo? Eh, pues nada más, ya digo, si en cuanto tengamos. Eh comunicación de, de la gente que está interesada pues nos pondremos en contacto, nos reuniremos todos un día y ya hablaríamos con Marta que, que va a ser la que lo va a implantar y, y veríamos de qué forma se estudiaría cada caso y cómo haríamos la distribución, si se podía hacer o bien en un aula o hacerlo a domicilio, que hay esa posibilidad también de hacerlo a domicilio a ver, uh -huh. entonces eh, lo dejamos ahí pendiente de eso, de ver las solicitudes que hay Ver los casos y luego vamos haciendo. Perfecto. Desde la Asociación de Familias Numerosas se están buscando monitores para los cursos de preparación de las oposiciones de ordenanza y también para las de limpieza, ¿verdad? Efectivamente. Se quiere poner en funcionamiento estos cursos en breve mm. o al menos quizá ya durante el verano o es posible que al final de este mismo año y bueno, se está buscando gente que los pueda impartir. ¿Llamamiento que hacemos desde este colectivo? Uh -huh, efectivamente, David. Esto sería, pues, posiblemente, pues, cuando acabara el de auxilio administrativo, en caso de que no pudiéramos dar los, eh, los, los cursos unísimos, porque puede haber alguien que, que esté dando el de auxilio administrativo y le interese también el de ordenanza y limpieza. Uh -huh. Entonces, eh, posiblemente se haga, eh, cuando se acabe uno, empezar los otros, uh -huh. ¿vale? Y lo único que es eso, bueno, como bien has dicho, pues hacemos un llamamiento eh, para... Buscar gente preparada y con la posición aprobada, por supuesto. Muy bien. Bueno, pues lo dejamos aquí todo lo referido, todo lo relacionado con la Asociación de Familias Numerosas. Seguís haciendo el cambio de los carnés todavía. Podemos refrescar la memoria a todos los asociados, ¿verdad? ¿Eh? Que hay un carne único, que a partir de ahora es el que va a imperar y el que se va a establecer dentro de todos los colectivos de familias numerosas que tenemos en Castilla-La Mancha, eh, para que la gente no vaya con tres o cuatro carnes distintos, uno a nivel nacional, otro a nivel caseano manchego, otro local no de va. las asociaciones así que el cambio de los carnes se está haciendo además a buen ritmo verdad uh -huh. eh, la verdad que sí eh, todas las semanitas van haciendo se van haciendo carnes nuevos pero sí eh, sigo haciendo hincapié en que se está acabando el tiempo no hemos puesto el tiempo límite pero eh, para nuestro para nuestro mayor servicio para nuestra mayor comodidad, para nuestro mejor funcionamiento de la asociación Le hacemos el llamamiento ese que todo el que no le haya solicitado, que lo haga brevemente, eh, para que ya estemos funcionando todos con el carne único. Muy bien. Y también quiero dar otro, otro aviso, es a los que realmente ya lo han solicitado, que vayan a recogerlos porque ya la, están en, en la sede, que se acerquen a recogerlos porque tengo alrededor de unos 30. ...aproximadamente solicitado ya, que esto va rápido... ...o sea, se solicita en una semana y a la siguiente semana lo tengo... ...o sea, que no tienen por qué esperar tanto tiempo para ir a recogerlo. Mm -hmm. Bueno, pues esos dos avisos yo creo que en relación con los carnes... ...son bastante importantes. Mm -hmm. Fuera del colectivo de familias numerosas, pregunta que te tengo que hacer... ...porque es la primera <risa> vez que públicamente hablo contigo... ¿Qué se siente al llevar la bandera de tu país para hacer un homenaje como el que tuvimos el pasado sábado aquí, Manolo? Que fuiste uno de los representantes del pueblo. Pues la verdad que, David, yo qué sé, fue una gran, yo qué sé, es que no se puede sentir un sentimiento, alegría, eh, emoción, yo qué sé, todo lo que se pueda decir sobre sentimientos buenos, Eso es lo que realmente yo personalmente sentí, ¿no? Y la verdad que, bueno, fue un, una gran alegría, ¿no? En, en que, que me eh, invitaran a este tipo de acto tan importante, porque la verdad que fue satisfactoriamente bueno por todas las partes, por donde lo mires. Incluso, bueno, eh, llegué, eh, me vi obligado a tener que, que suspender, eh, tenía una reunión en la federación. Uh -huh. Eh, con a Camafán y la verdad que, que, bueno, que cuando me recibí el mensaje de que me invitaban, pues oye, la, el, la, el punto fuerte era, estaba claro, ¿no? lo tenía muy claro, y, y tuve que tomar una decisión, y la verdad que fue satisfactorio muy por bien. todas las partes. Pues Manolo, vamos a ver si en breve podemos hablar con Marta, sí, sobre todo para que nos cuente más detalles en relación, no solo con el servicio de logopedia, sino también por qué es importante la logopedia, cómo se trabaja con personas que puedan tener este tipo de problemas, cuál es la función o la labor de una logopeda. Vamos a ver si lo podemos hacer en breve y sobre todo y ante todo que lo dicho. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que sigáis trabajando también como lo estáis haciendo, Manolo. Muchas gracias y bueno, haremos todo lo que podamos. Muchas gracias. gracias a todos. Hasta ahí. Hacer luego las llamas las llamas mañana. A tu...